Uh, cantidad de semillas eh, en perfectas condiciones por digo semillas, porque es lo lo lo más uh, mm, delenable en cuanto a, al paso del tiempo y en entre los huesos de toro las la, la huellas de las mordidas son muy muy evidentes. Sí, sí.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 Entonces, plantearse que el consumo de carne humano, humana lo hacían por necesidad, las evidencias arqueológicas, desde luego no, no podemos eh, decirlo de ninguna manera. Y de todas formas, eh, Dimas, eh, vosotros eh, sois de la Universidad de La Laguna, estos eh, restos, estas cuevas, se encuentran en Málaga. Eh, ¿Qué hacen investigadores eh, canarios desde hace tiempo, tanto tiempo eh, descubriendo sobre nuestro pasado allí? Ademas eh, en un lugar extraordinario, eh, porque mira que no tiene los eh, dolmenes, bueno, es que Antequera es mucho más que las cuevas, eh. Pero mucho más. Mucho más, mucho más. Va, vamos a ver. Nosotros que eh, eh, estudiamos con los profesores que dice Pilar Acosta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 con marcas evidentes en de que practicaban el canibalismo Dimas, María Dolores muchísimas gracias gracias a ustedes un placer gracias a usted por la oportunidad de, de dar a conocer a la ciudadanía estos resultados gracias por estar con nosotros y contarnos. gracias <risa>